¿Qué tal? Buen día, Bueno, gracias por la comunicación. Sí,、eh, Hoy se trata de un proyecto de ley que impulsó la senadora Sandra Fonseca, donde prohíbe a los kioscos pampeanos, tenemos mil kioscos registrados en la Pampa, que les prohíbe la exhibición de c i b e r r i l l o s en nuestros kioscos.、Eh, le estamos pidiendo a los diputados pro,、eh, pampeanos que、eh, modifiquen el artículo número 5. Sobre esta, esta prohibición de exhibición de cigarrillos, porque lo que no se ve en nuestros kioscos va a lo que es el mercado ilegal, que hoy las herramientas tecnológicas las están utilizando mucho para las ventas, ¿no? Lo que es Facebook, Twitter, WhatsApp, el delibre que llega directamente a los hogares, bueno, eso nos preocupa, ¿por qué? Por dos razones. Un tema de salud, todo lo que va ilegal no sabemos, es de dudosa procedencia. Sabemos que entra mucho de Paraguay, de Bolivia, de Chile y de Brasil. Son productos elaborados con tabaco que en muchos casos viene pasto en esos, esos paquetes de cigarrillos. Y bueno, en los kioscos, los, los mil kioscos que están registrados,、eh, les compran a las empresas、eh, tabacaleras y a, y a sus distribuidores oficiales y el producto Eh, por supuesto, es legal y esos kiosqueros también、eh, tributan en la provincia y también a nivel nacional. Lo que estamos solicitando es que los kiosqueros puedan、eh, exhibir, como se votó la ley nacional en la Cámara de Diputados y Senadores, donde el cartel que está en nuestros kioscos que dice Fumar es perjudicial para la salud fue debatido y fue consensuado. Y ese cartel que hoy se encuentra en los kioscos pampeanos, si se vota tal cual como está este proyecto, va a dejar de existir.、Eh, no va a haber un mensaje para los、eh, fumadores en, nuestro, en nuestros kioscos.、Eh, ocultando y prohibiendo la exhibición, no se va a mejorar la calidad de vida de、eh, los fumadores. Nosotros, como Unión de Kiosqueros y como los kiosqueros de, de La Pampa, queremos colaborar. ¿Para qué? para que verdaderamente nuestros vecinos tengan un centro de salud, tanto municipal o provincial, que tengan un turno, que tengan un médico que los atiendan y que no sea esto un parche ocultando el producto legal d en u e s t r o s kioscos y que con un cartel、eh, del 0800 provincial,、eh, donde no los atiende nadie, no va a haber、eh, una verdadera disminución en el consumo de tabaco. Cada vez que se aplican estas leyes de prohibición, el 15% de los kiosqueros se termina fundiendo. No queremos que pase en nuestro sector、eh, en la pampa porque es un, un producto que tracciona、eh, artículos de nuestro sector. Entre cuatro, u i e o d muchos q、eh, u i o s q u e r o s venden cigarrillos, pero también al vender cigarrillos pueden comprar otros productos. Puede llegar a tener algún inconveniente, sobre todo pensando en el cierre o en la posibilidad de no vender otro producto porque no venden cigarrillos. Es correcto. El, el fumador, nuestro vecino, cuando viene a nuestro kiosco, viene por un producto. Si no está e s e producto específico, se lleva otro que ve en, en la exhibidora de nuestro comercio. Y al a, a llevarse otro producto, se lleva、eh, un a l f a j o r una galletita, una gaseosa, Y ese, esa, ese motor de tracción lo que genera es entre un, un 40 y un 70% de rentabilidad mensual. Si no tenemos los productos, si no se ven y el mercado ilegal s i g u e fomentando en la provincia de La Pampa, eso, ese 15% de quiosqueros、eh, van a estar verdaderamente perjudicados porque no van a llegar a fin de mes para pagar el alquiler, la luz y sus gastos fijos que tienen.、Eh, venimos dos años críticos con la pandemia. Esto es mundial, pero en Argentina afectó no solamente al kiosco, al almacén, sino en general a todos los comerciantes. No quedamos excluidos de, de esta crisis económica que hemos sufrido en Argentina y no queremos que este proyecto de ley, con el artículo quinto, que tal cual van, lo van a votar,、eh, siga perjudicando a los dueños de los kioscos de la pampa. En este perdón, en este caso, perdón, en este caso、eh, los... cigarrillos donde deberían estar en el kiosco si no están visibilizados bueno eso muy bueno porque la diputada sandra fonseca lo que、eh, estipula que、eh, un kiosquero puede ocultar、eh, 200 productos en un armario bueno eso le genera al dueño del kiosco entre 15 mil y 40 mil pesos para ocultar esos cigarrillos no lo podemos poner debajo del mostrador en un cuarto separado Si va en un cuarto separado, cuando salimos de ese cuarto no tenemos、eh, ningún producto en nuestro sector. Y hoy no estamos en condiciones de pagar 15.000 pesos ni 10.000 pesos para ocultar estos productos. Más allá de la cigarrera que le van a,、eh, le van a quitar、eh, el cartel sanitario que dice、eh, fumar es perjudicial para la salud, que fue votado en el Congreso Nacional, bueno,、eh, esas cigarreras van a tener que tener... Eh, del lado del kiosquero van, van a tener que estar tapados. Esto lo decimos porque hay, un, hay una multa que van a, que lo van a ejercer tanto、eh, el Ministerio de Seguridad de la provincia con el Ministerio de Salud de la provincia. Pero ¿qué pasa? El 50% va a las arcas provinciales y el otro 50% va a las arcas municipales. No nos queda claro quién va a hacer、eh, el control. De, de estas sanciones que quieren hacer en la Pampa, porque cualquier policía, el rol que el Ministerio de Seguridad va a tener, cualquier policía que entre a, a un kiosco y vea、eh, un pedido de cigarrillos en el mostrador, puede ser causal de una multa. Después el kiosquero se tiene que trasladar al gobierno provincial o al gobierno municipal para hacer el descargo, y en, y en el caso que no lo、no、pueda hacer, porque las trabas burocráticas que tenemos, esa multa, va a generar un inconveniente para nuestro sector.